hecho p ú b l i c o este tipo. Esta es la original. Después la versión de Tina Turner que fue la que más popular se hizo. Pero esta semana hemos hecho esa batalla con canciones originales que fueron eclipsadas. Pero mira, hoy n o lo ha sido eh la ganadora absoluta de la semana. Bonnie Tyler, gracias, fieras. Jorge, Sánchez, Quédate en Classic que llega Guillén Caballé. Enseguida se pone a los mandos. Creo que se ha quedado un poco Morris ahí, pero ahora sube. Ahora sube. Que tengáis un fantástico fin de semana y recordad, este domingo a las 9, 8 en Canarias, el estreno del de gran musical. No os lo perdáis.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 n o w Los oasis sí, poco conflictivos, buenas personas, encantadores. Además, son así como fuertes, como Morrissey y tal. No les molesta nada en esta vida. Oye, a ver, yo también poniéndome un poquito empático con Morrissey, que ha dicho que no se podrá recuperar en poco más de un año. Lo del trauma de las orquestas de, las fallas, que, de cada、sí. una de las fallas, <risas> comisiones falleras, pues claro, le molestó y le ha comentado el trauma. Qué Morrissey, de verdad, yo te entiendo. なだめ、これがこん e ちは、な o n なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、な t め、o だめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、な e め、なだめ、o だ o なだめ、なだめ、e d め、な o d o だめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、なだめ、な o め、なだめ、u e め、なだめ、なだめ、なだめ、なだ ブロックアイアンブロックアイ よし、よし。 どこかで言うと、どこで言うと、どこかで言どこで言うこと、どで言うと、うと、どこかで言か よく見るあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたなたはあなたはあなた ダンデルスイエンチザンテケセ よく見ると、よく a ると、よ e 見る l よく見 a と、よく見ると、よく見ると、よく見 e と、よ e 見ると、よく見る o よく見ると、よく見る a よく a ると、よく見ると、よく見 o と、よく見ると、t く s ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、el tiempo. yo sufro porque no sé de qué color es el viento. tan dulce y と、よく見る a n t e que se capa de tu く o る a con solo una. Números 1. Con Guillem Caballé en los 40 Classic. ¿Qué pasa? a n o bailas también el breakfast i n a m e r i c a Oye, n、no、e he dicho que hoy es viernes y que hoy no hay pregunta, pero s í hay música, hombre. e q me dirás tú? Ah, pondrás cuatro canciones. No, no, no, no. Man,、sí. man, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, poner a los seres no son cuatro canciones. He oído que la. Pensando en ti, y la verdad es que, bueno, es lo que decían esta gente, London Beat, que tampoco es que esté pensando mucho demasiado. Llega el fin de semana y dices, ostras, he aprovechado el día de terracitas que ha hecho hoy, pero me ha venido Jordi Carboy, me ha dicho que mañana se acaba la fiesta. Sí, preparaos otra vez el a b r i g h i n c h i algo ligerito, porque bajan otra vez las temperaturas este fin de、oh. semana. Y tú dirás, ¿por qué no hace frío y lluvia entre semana y el fin de semana nos lo dejan para nosotros y disfrutan un poco de la vida? Porque eso se llama primavera tardía o verano, ¿sabes? Y ahora en invierno, pues no toca, ¿sabes? Esto, lo ponía en la agenda. ねえ。 メッしー。 Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my s t a s h spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. s t a t u e o f liberty. Long live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State, Texas.、No. So they c a n step out of bounds quick Sidelines is lined with c a s u a l t i e s who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the i n crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is t a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Came here for school, graduated to the h i g h l i f e Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambience. Que siguen de gira en EEUU, s t a d Mister Mister, es una banda de rock cristiano en e s t a d o s u n i d o s A ver, uno de sus grandes temazos es Kiririe, que de hecho es uno de los cantos más antiguos que existe en el cristianismo. Está en todas las óperas y sobre todo en todos los Requiem. Mira, procurad disfrutar del fin de semana, olvidados de lo del Requiem. Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40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 Classic. Cuando habían terminado las Navidades para esta mujer, nuestro bollito de crema favorito del mundo, Maraya Carey, habían terminado la, la jornada anual, ya hasta, hasta Halloween de, la, de este año, no volvería a hacer nada, pero no, estuvo en la inauguración de los Juegos de Milán y Cortina del 2026. No esquiando, cantando. Es que siempre estáis pensando lo mismo. Y además es que este fin de semana en algunas cotas altas va a nevar, por eso lo digo, si es que estáis pensando lo mismo. 9, las nueve, las ocho en Canarias. Dirán que b r i t n e y Spears no está pasando por su mejor momento. Que si la detención por una patrulla de cerca de su casa, que conducción errática, que si estaba. Bueno, en fin, que se、si、había dado a empinar un poquito el codo o había tomado algo más. Pero, a ver, es que acaba de vender su catálogo por 200 millones de dólares. Igual yo con eso no, no paso mi mejor momento tampoco. e h Digo yo que cuando 200 millones de dólares. Vale, lo pasaría muy mal, pero, jorín, miraría mi cuenta bancaria cada cinco segundos.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 En el carnaval de Brasil estarían juntos Will I Am, t a b o Apple d i e p y Fergie, son los Black Eyed Peas. Y quien te,、bueno, te espera la vuelta de la esquina, pues seguramente será un amigo, pero también en la radio aparece uno de los grandes compositores del siglo XX. En su primer disco tocaba 31 instrumentos: sí, é l Tuvalu o Arbells. Esta, con la voz de Maggie Riley, Michael f i e l d se salió. I'm a sensation You try me once you'll m e g for more Mendiola eran Bácara, un dúo de españolas que hicieron bailar a todo el mundo en la década de los 70 con este, bueno, este sonido. Es como si llevara una bola de discoteca incrustada en la cabeza. Es de espejos y moqueta roja de discoteca de los 70. Es de cubata pegado al pecho y bailando como los yayos. Pero es verdad, son una de las grandes, grandes, grandes b a z a s discotequeras que tenemos en este país. Bácara. Y ahora llegan. Alguien que viene desde el sur, la guardia, con cuando b r i l l e el sol, pues ahora no, ya es de noche. side g Este, you get what you give, o sea, das lo que recibes, o, o, o recibes lo que das, mejor dicho. Pero es que en su momento, Greg Alexander, el líder de los New Radicals, se metió con pues, gente muy importante de la industria en ese momento. Marilyn Manson, k u r n e y Love, los Hanson, los m a c h a c a d esta e canción. Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Cavalier. Los 40 Classic.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 私たちの世界はとても良いです。私たちの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の フレームのダム、セットディフィ c h r m e セットティフラム、セットディフラム、セットディフラム、セットディフラム、セットディフラム、セットディフラム、セ どうだ 40 Classic. Together forever, on Lost Foranta Classic. m a m á s a Mamasa, Kusa, y también lo utilizó Michael Jackson. Era un clásico de Mamá Kusa, que es un tema africano. m a m á s é m a m a Mamá Kusa. Parece que en este 2026 Rihanna tiene previsto volver. Dice, ¿dónde d d ó n e se ha ido? ¿A comprar al Mercadona? No, se ha ido. A ver, ha sido madre y esas cosas personales. Y esta mujer tiene muchas ganas de volver. Y nosotros, como c l á s i c o también tenemos que esta. Que, aunque sea joven ya es una c l á s i c v u e l v a a contarnos cosas nuevas los 40 c l á s i c la fórmula original con guillem caballé los 40 clásicos <risa> sevilla sevilla 94.8 Las 10, las 9 en c a n a r i a s Malo, yo no soy malo, Michael Jackson tampoco es malo. Además, piensa, hoy he leído una filosofía muy buena que no, Coronas lo decía, además, por, por una entrevista aquí en Laser que decía: Tu vida tiene problemas, piensa, piensa, piensa, piensa, ¿qué no daría Michael Jackson por estar en tu situación? ¿Millones y millones de dólares? Claro, piensa cómo está Michael ahora. Por eso es una buena filosofía, por tomártelo con calma, ya es inicio de fin de semana.、Oh, todavía no he llegado a casa. Bueno, pues ya llegarás. Ahora、oh, no、llega a fin de mes. Bueno, pues ya, bueno, no te iba a decir ya llegarás, pero casi prácticamente. Ánimo, te quiero. Números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 clases. Para bailar y para disfrutar. Y dirás tú, bueno, tampoco hay mucho de disfrutar. Estoy en casa tampoco p u e d o salir mucho, porque si tengo que llenar el depósito de gasolina, igual tengo que meterle el McAllan de 12 años que tengo en casa antes que ir a la gasolinera. Y dirás tú, pues, pues bueno, pues igual sí, y te viene mejor incluso para tu salud. Le metes directamente al coche eso y seguro que tira de maravilla. e v e r y day así イエスト、たびあ、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、 Una c a l あ e de París. No es t 族の家族の o 族の家族の家族 e a 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の n 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 l の家族の家族の家 s の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の パカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパ n ッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパカッパ パリでことがあっリッと見つけたことがあって、パリッとたことがあって、パリッと見つリッと見つけたことがあって、パリッと見つけたことがあって、パリッと見つけたことがあって、パリ i と見つけたことがあって、パリッと見つけたことがあって、パリ e と見つけたことがあって、パリッと見つけたことがあって、パリッと見つけが見つけった カレーでパリス、そこ r 行くと、ありがとうございました。 No、Estos eran Duncan d o en este caso Miquel Arencho y Diego b a s a l l o Justo en este 2026 se celebran el 40 aniversario de la creación de Duncan d o cuando eran tres en un principio. Además, ha iniciado una gira de esos 40 años que pasará por México y finalizará también en Madrid el año que viene, el 16 de enero del 27. Somewhere in the crowd there Precisamente el otro día estaba haciendo una recopilación. Claro, como tengo de nuevo tocadiscos, fíjate, toda la vida siendo de jockey no tenía tocadiscos en casa. Me estoy haciendo una recopilación de los vinilos más guapos y me faltaban muchos. Entre ellos, este de Songs of the Picture de Tear for Fears. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido. 71.222 Serie 115. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegosonce.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. 11. Bien jugado. ¿Escuchas? Los 40 Classic. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, classic. Los 40 Classic. Oh, baby, I love you. With, every day. yeah, yeah. I wish I could buy one En los 40 Classic. Pues ya me largo, que es la hora ya de irme a mi casa y a disfrutar un poquito del fin de semana. Espero que lo paséis muy bien. Recordad que mañana vuelven a bajar un poco las temperaturas. Que en algunas cotas altas, sobre todo en las cordilleras centrales, Pirineos y ya sabes, la Bética y Penibética,、pues、posiblemente u e s p hasta nieve. Así que taparos o cuidaros y disfrutad de la música. どうしても、私たちは私たちの心にたの心に気をつて、私たちのて、私たちの心に気をつけて、私たちの心に気て、私たて、私たちの心に気をつけて、私たちの心に気をつけて、私たちのて、私たちをつけて、私心にをつけて、私心にをつけ心に とうして 11, las 10 en c a n a r i s Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic. Stop the pain if I see Este caso, nuestras historias de ídolos y fans de finales de los 80 con Richard Marx. ¿Y qué tal? Continuamos después de Guillén Caballé. Empieza el fin de semana y hay mucha magia para ti a través de nuestros números uno. Enseguida están aquí Alex y Cristina. Pero antes recordamos a esta banda de metal sinfónico con un número uno dos milero. Te hablo de Within Temptation. Un placer. I can see when you stay low,